www.rmma.org.ar Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12, así que aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a toda la gente que sigue este programa Este, y también invitamos a los que se están sumando nos están escuchando a través de Radio Pueblo que se pueden comunicar este con nosotros pueden ingresar a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos que es www.rnma.org ahí se pueden comunicar con nosotros sino a través de Facebook nos pueden dejar mensajes, seguir nuestra noticia, publicar, comentar y también invitamos a todos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar llevando Adelante en el mes de agosto, el 12, 13 y 14 en Posadas Así que eh, nos vamos preparando todos los que estamos escuchando eh, El Enredando las Mañanas para el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos este La verdad que estamos teniendo una mañana bastante cargadita Estuvimos hablando con Juan Pablo que nos comentaba sobre Los 14 años de la masacre de Avellaneda este, Y recién estábamos comunicados con Alicia Chalave Que nos contaba bueno la suba de transporte que hubo Aquí en Cucuy, ¿no? En un contexto, la verdad, bastante difícil, un contexto también de mucha represión. Este, enseguida vamos a estar hablando con Adriana Stolfo, este que nos va a estar comentando sobre la represión que hubo la semana pasada en Santa Cruz, ella es de Adosac, este, y la verdad que es como vos decías, ¿no? Eh, esto no solamente... Este estamos viviendo un contexto difícil, sino de, de mucha represión digamos la gente que se está convocando, saliendo a la calle. Este, la verdad que es una situación bastante difícil. Seguramente a mí con lo del boleto eh, me quedó una cosa todavía sin responder. A ver, eh, ¿quién me presta plata para volverme <risa> hoy al ICA? Te va a prestar. A, este, bueno, no, si no <risa> eh, vende algo. ¿No tenés algo para vender aquí? Eh, Con no, dos puchos que vendás, ya te compras el, el pasaje, el pasaje. Eh, Bueno, pues le puedo pedir a Davicho que me devuelva todos los encendedores esos, <risa> Que me los vive robando y a partir de eso ¿Podría decir que en quedas? esta situación eh, de eh, tan conflictiva uno se vuelve más mezquino? O sea, como que vos te compro algo y ya es difícil decirle al otro eh, Si te pide que te, le convida un panchito, digamos, ¿Viste? Y, y mira no sé si más mezquino más ladrón seguro que no porque vamos beber ir robando los el <ríe> que te coro pero ponerle cuando uno anda sin plata y te pide un pucho el pucho subió un montón no o se te cuesta convidar ahora no eh, tengo mis eh, tengo mis canales de aprovisionamiento <ríe> esté bien ya estamos tratando de comunicarnos con Adriana. Eh, como decíamos, eh, la semana pasó una fuerte represión, un conflicto con los estatales que viene ya hace dos meses. este Bueno, ahí ya nos dice nuestro productor eh, que se pudo comunicar con Adriana Stolfo. Hola Adriana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? buenas Buenos buenas. días de acá, de Santa Cruz. Eh, hola. Hola, sí. Sí. Eh, sí, ahí escucho. Ah, perfecto. Sí. Eh, Adriana, ¿nos podrías comentar cómo se dio esta represión y, y, y en el marco, en qué contexto se, se, se sucedió? Bueno, mira, nosotros yo pertenezco al gremio ADOSAC este, ADOSAC es la Asociación de Docentes Santacruceños que, conforme, que forma parte de este, la mesa de unidad sindical donde están este, la mayoría de los gremios estatales de la provincia que venimos debatiendo y en conflicto con el gobierno provincial por cuestiones relacionadas con salarios, fundamentalmente, con la falta de, de solución frente a una recomposición salarial sumamente necesaria en esta provincia que la canasta familiar este, oscila entre los 20 y 28 mil pesos según la zona, y este y además con cuestiones relacionadas con nuestra obra social, nosotros estamos... este por ser eh, empleados estatales, tenemos una obra social provincial que está intervenida por el gobierno hace más de 30 años, o sea, esto es desde un poco antes que, que asumiera por primera vez gobernador Kirchner, Néstor Kirchner, y, este, que no tiene servicios, o sea, nos retienen nuestros aportes, pero no tenemos servicios médicos, este, la, el tema de la salud es muy acuciante en nuestra provincia. Esos y otros temas, este, cuestiones edilicias, eh, cuestiones este, de falta de inversión en hospitales y en escuelas, nos lleva a un conflicto desde hace tiempo y la mesa de unidad sindical para ir a, a, a los, hechos, los últimos hechos se expresó siempre en contra del empréstito, eh, que era un proyecto que presentó la gobernadora Alicia Kirchner Este, y al que nos endeuda con la provincia con a todos los ciudadanos de esta provincia este con más de a, a futuro no este to, como todo endeudamiento frente a esto los gremios se expresaron en contra y se dirigieron este a la legislatura a través de la mesa de unidad sindical y ahí hubo este obviamente este eh, tiraron con balas de goma y eh, heridos este eh, al día siguiente sí, en medio de todo eso votaron los diputados del frente para la victoria este el endeudamiento y este hubo después una marcha en repudio a la represión eso más o menos fueron los hechos ¿no? de la semana pasada eh, adriana esta eh, resulta sorprendente lo que contabas de la ...de la obra social, 30 años y no realizando aporte... Eh, y, ...y no cobrando los aportes y no realizando, no prestando los servicios. Eh, esto durante todo este tiempo es una gran caja de dinero. ¿A dónde va a parar ese dinero? Exactamente, eso es lo que nosotros decimos desde el gremio docente... ...y de los gremios de demás gremios provinciales como ATE, Judiciales... Eh, ...APROSA, que es el gremio de la salud vipa que es el gremio de los universitarios este, nacionales eh, eh, es tremendo porque precisamente esto hay, ha, han ido desfinanciando y vaciado la caja la caja de servicios sociales este, que es, esa es nuestra obra social sin ninguna explicación intervenida por lo tanto sin presentar balance todos los gobiernos a partir de, de estos 30 años han este mantenido esta intervención Eh, y no hay ningún balance, obviamente ninguna transparencia, y lo que sí hay es que cada vez se fue deteriorando más el servicio de salud, eh, el colegio de médicos suspende, las farmacias suspenden, la atención a la caja. Nosotros, eh, quiero decirte que acá, este, del, del lugar donde yo te estoy hablando, que se llama Pico Truncado, la localidad, se nos murió un compañero por no recibir a tiempo la autorización de la Caja de Servicios Sociales para el trasplante de médula que necesitaba. Claro. Así que así, así de grave es la situación. Claro. Adriana, ¿cuáles son las medidas que ustedes están llevando adelante con el gremio, que estuvieron llevando adelante antes de esta represión? Nosotros tuvimos tres meses y medio de paro eh un poco menos porque no fue no, es, no fue paro por tiempo indeterminado, pero digamos comenzamos el conflicto en febrero con paros progresivos, este y recién la, la semana pasada se llegó a un acuerdo que para algún sector de la docencia sigue siendo insuficiente, pero este quedan por tratar todos los demás temas y seguimos este eh, en lucha con los gremios provinciales, eh, obviamente este, después de la represión Este, hubo manifestaciones y demás en contra pero nosotros venimos con este conflicto con específicamente del sector docente desde este febrero de este año recién ahora se están regularizando las clases Adriana, hace rato comentabas vos el precio de, de la canasta básica ¿podrías comentar un poco a esta difícil situación y grave situación que están viviendo los trabajadores santacruceños? ¿cómo se complica? porque la provincia de Santa Cruz Eh, como el resto de las provincias patagónicas, ha sufrido eh, un fuerte aumento, uno de los más altos, digamos, a, en cuanto al gas, en cuanto a la luz. ¿Nos podrías comentar cómo se vive en Santa Cruz? Bueno, eh, como te decía, yo vivo en la zona norte de Santa Cruz, uh -huh. que es la zona este, donde se extrae el petróleo, son, son, es zona patagónica petrolera, donde están todas las multinacionales, este, hay, hay establecidas mineras importantes en nuestra provincia, y el costo de, de vida es altísimo, nosotros tenemos nuestra zona de influencia con Comodoro Rivadavia que es Chubut, que uh -huh. está a pocos kilómetros de nuestra localidad y toda esa zona que eh, por estudios hechos por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, este tiene estudios hechos de, de canasta familiar este con, eh, y oscila ya entre los 28.000 pesos, entre los 25 y 28.000 pesos. Este, como para vivir una familia tipo eh, más los tarifazos como bien decís vos de la luz y el gas este realmente la vida se hace complicada, un salario docente hoy sabemos que está entre los más altos del país pero vivir en esta zona sigue siendo complicado, un salario docente hoy es 11.000 pesos este, tampoco este están tan, tan diferente como otras provincias Así que esa es la situación eso agravado a que los hospitales están vaciados que los, los colegios están mal estado este realmente bastante complicado vivir en Santa Cruz hoy en día con bueno nosotrostro siempre fuimos un gremio eh, opositor a, a, al gobierno kirchnerista precisamente porque esto que hoy aparece en los medios nacionales como este una novedad si se quiere, que es el tema de la corrupción nosotros lo vivimos claro. hace tiempo claro. en vivo y en directo Adriana, y en este escenario, en esta situación crítica que sienten día a día este cuál es el ánimo de los trabajadores eh, cómo avizoran ustedes desde los gremios, también frente a esta represión reciente eh, de aquí en más Bueno, nosotros este, sabemos que el camino sigue siendo la lucha. Eh, puede haber un impas, este impas, nosotros también en este sentido evaluamos la necesidad de, de volver a, a las aulas, este pero sabemos que vamos a seguir este, luchando porque ya te digo, el tema económico para el segundo semestre se va a complicar. este Ya este, se reconoce, el INDEX reconoce que va a haber una inflación anualizada del 43%. Esto en el sur es tremendo, como se complican con los precios y demás. Así que sabemos que el camino sigue siendo el mismo, la lucha. La mesa de unidad sindical es este, una herramienta este que se ha fortalecido y que es importantísima para aunar eh, criterios y reclamos y coordinar precisamente la forma de, de reclamar. así que lo que nos espera es eso, un segundo semestre donde vamos a tener que salir otra vez a las calles a, a, a reclamar por lo, por lo que nos corresponde eh, Una última pregunta ya para cerrar eh, lo que comentaba del segundo semestre en Santa Cruz, porque hay algunos eh, gremios a, a, en distintos puntos del país que eh, vuelven a una discusión salarial hacia mediados de año eh, en Santa Cruz se da esta situación también mira eh, no se da eh, la, la historia nos dice que el segundo semestre todos los gobiernos del frente para las victorias nos, nos patearon este las, las promesas para el ah, segundo bien. semestre y nunca cumplieron hoy este hay una nueva promesa de volver a sentarse en paritarias en el segundo semestre pero sabemos que vamos a tener como siempre que arrancarle a la gobernadora este la posibilidad de negociar bueno Perfecto, much, estamos muy agradecidos por habernos podido comunicar y, y bueno, y, de, y desde aquí todo todo nuestro apoyo eh, a aquella importante lucha. Bueno, muchas gracias porque la verdad que es difícil divulgar la situación de los trabajadores estatales de Santa Cruz eh, en otras provincias, ¿no? No te digo en Capital, este también es, este, es eh, difícil llegar a los medios nacionales, así que siempre es bueno la comunicación y saber que hay este, en otros lados este una preocupación por, por lo que vivimos Muchas gracias No, gracias a ustedes Bien, ahí pasaba Adriana Estolfo, ella pertenece a Gremia 2 que nos contaba cuál es la situación de los estatales hoy en la provincia de Santa Cruz la verdad que están viviendo en un contexto de mucha miseria, de mucho hambre de mucho tarifazo y se hace difícil para los trabajadores sobrevivir este hablando de, decía ahí recién Adriana de que el INDEC reconoce un 43%, por lo menos aquí en Jujuy los estatales solamente han recibido este un acuerdo del 22% y sola y ya que tener iría, que iría supuestamente a un 28, lo cual es eh, eh, con una inflación anualizada del 42 al 46%. Eh, recordemos yo en el, en el eh, la primera noticia Clay decía 46% no 42% no no sé si habrá sido un error de tipeo o habrá sido eh, este un, un desdecirse después pero de todas formas ya dentro de todo esto es un desdecirse. por pasar del 25% que que, que que tanto prometían a un 42% significa que el grueso de las discusiones salariales y los acuerdos salariales que hubo en eh, han quedado totalmente desfasados. Camioneros logró hace poquito un acuerdo del 37%, con una inflación anualizada del 42%. Desde desde ese acuerdo, que fue uno de los más altos, para atrás, todo lo demás es pérdida. O sea, todos los trabajadores y trabajadoras, sea cual sea el arreglo, si no llega a esa a ese monto anualizado, lo que están haciendo es perdiendo dinero. Así es. Bueno, eh, les parece que vamos un poco de música y en un momento continuamos con Enredando las Mañanas aquí del Estudio Radio Pueblo. Panchito, ¿encontraste algo de música? O... Lo vi transpirar a Pancho. Sí, lo vi transpirar, así es. Vamos a ver qué nos parece Pancho.